disguised as heroine. Buenas tardes, una semana más aquí en 1984, hoy es día 15 de noviembre del de, de de 2014 y vamos a tener justamente esta tarde dos horitas de puro rock and roll del siglo 21. lo dicho hoy justamente estamos a 15 de noviembre de 2014 y va a sonar justamente mucho rock and roll de este siglo 21 y lo que estaba sonando justamente el que ya conoce a la banda eran men de aquí desde palma de mallorca eran justamente una canción de su pim... de su primer <coughs> mini single como podemos decir era un pequeño tributo a acc y bueno ahora más adelante vamos a poner aquí algo que Vamos a dialogar poquito. Va comentar lo que, es, lo que puede arder esta noche por Bilbao. Sí, però avui, Raúl es vera que tenim un programa ben rock and rollero bastardo i del segle XXI, perquè tenim uns convidats d'ultra lujo, com són, ja ho podem desvellar la gent de ment, amb qui xerrerem d'aquí breus moments, el 1984. Uh, el notro, el, ja sabeu que al llarg del programa tenim en marxa un burofax que és araes1984.com, on podeu dirigir-li preguntes a en David, de ment, o enviar-nos coses com les que mos envia un oyent eh, que mos diu «Ei, vos heu enterat de la multa que li han portat a la Societat General d'Autores per la tarifa de taquilla? Resulta que la Comissió Nacional dels Mercats i Competències ha sancionat amb una multa de 3 milions d'euros a les GAE per condicions abusives als promotors musicals i en, i en particular per aquella famosa tarifa del 10% sobre la taquilla dels seus concerts no el 3 com el catalans, el 10 i si ja ho sabeu, si teniu algo cosa a dir podeu participar al 971 12 81 si mos escoltes evidentment en directe i si mos escoltes en diferit, doncs pues, escolta, deixa el missatge en el correu electrònic, per exemple i enxerrarem la setmana que ve Pues sí, la setmana passada va, va anar molt bé el programa perquè fins al darrer moment no sabíem si podríem establir connexions amb la unitat mòbil allà al Gionatic Fest. Però va sortir molt bé, crec que... Moltes gràcies a... Me, me la a totes les cèl·lules Que ho van fer possible mm -hmm. Moltes gràcies I... també a tot a, a vosaltres per estar allà darrere els micros I també a tota a la clubs. gent que va participar eh, I que se'n va deixar entrevistar eh, A Bocajarro sí, sí. Perquè la veritat és que van ser entrevistes A Bocajarro, allò sí, sí, sí, sí. <ríe> Però van passar una estona molt agradable eh, I va haver entrevistes Que se'm van quedar en el tintero, Sobretot els primers grups que... Però estaven tocant. No però queden allà, allà A ja, l'espera Ja les invitarem a, a que vengan Doncs uh, pues sí, d'aquí li donem Tot el suport a la iniciativa del Jornàtic Fest Així com a d'altres, com lo, tot el que fa Renou Col·lectiu i tot el que surti Especialmente foro de Palma Que de vegada Sembla que todo ha de pasar a Palma Cada mes hoy, también, también, también tenemos una, un buen plan de Ah, sí Después nos sí, sí. contaremos Después nos contarem. sí, explicaré Lo que es mío Raúl vez. le agradaría a Bilbao Por mí hoy. Sí, sí Pero por eso Ponemos aquí Lo que se puede percatar La gente Que esté allá arriba ¿Allá arriba dónde? En Bilbao ¿En, en Bilbao? ¿O en ronda En Cura Bueno, ya sabéis que esta noche, después de 25 años eh, y después de un gran pensamiento que han hecho esta, esta gente de Sibelius, se han vuelto a, a formar y han decidido hacer tres conciertos que empiezan justamente hoy, la gira en Bilbao. Ya sabéis, los que estén más o menos al día con la radio y con los medios de información de Facebook o, o revistas musicales. Y después seguirán el día 6 en, en, en madrid y terminarán el 22 de o sea el 6 de diciembre en madrid y el 22 de diciembre en barcelona Estraperlo. justamente pues ellos también están ahora mirando de grabar un pequeño ep de cuatro o cinco seis canciones con afirma eh, eh, esta semana justamente la, la acaban de firmar con, una, con un sello de, de, de valencia con maldito récords y ahora también está hablando con un escritor ahora no me acuerdo el nombre, pero ya haremos más adelante un especial de Cibelius, de toda su discografía y, y lo que ha pasado, tanto dentro musicalmente como fuera de la banda, y han, seguramente que una biografía de, de la banda, de todas sus anécdotas, todos sus proyectos que ha habido y bueno y sus historias que tienen y que han tenido en sus conciertos y, y en su vida y tal nos vamos a, a despedir con otra canción más de decibelios para que justamente los que no podamos estar en bilbao madrid y barcelona pues sintamos otra vez lo que era decibelios en estado puro y la época del antimilitarismo ¿eh? ha visto prepara una canción sí, sí. más que justamente esta canción se ha dedicado a, a, a un amigo suyo que murió en unas circunstancias haciendo la mili y por eso y escribieron esta canción se va matar o morir decibelios la primera canción era Putrefacto de su primer single y esta canción de Matar o Morir salía justamente en su primer EP Caldo de Pollo, ya sabéis de vuelven otra vez a la carga con toda esta parafernalia que tienen políticamente y económicamente esta sociedad, pues ellos han querido volver ¿Sabías si era la parafernalia de Cibelius? No, la parafernalia de Cibelius, si estás en el concierto la verás si vas Pues pues sí, digo, eh, dos temazos que has ¿eh? Raúl, de Decibelios, sí, porque sí. putrefacto, eh, el sinistro de aquella banda era el la fura de los baos, el charrábamos al comensament, ¿no? Uh -huh. y, el comensament cuando venía un quepequí. Sí. Y, y después Matar o morir es un temazo del seu primer lp Guantar uh -huh. o tot am ¿no? Sí, sí, exactamente. Y tienen cinco lp si no me equivoco. Cinco un... Tienen Caldo de Pollo, Eloy... Eh, vacaciones en el Prat, eh, vivos 88 que en directo y después con el eh, tiempo, tiempo y una caña, con Rosendo Mercado a, a, a los controles. Sí, exactamente, sí, sí, sí, sí. Bueno, hablando de Rosendo. Hablando de Rosendo. Vamos a presentaros a David. Sí, ¿qué tal David? <risa> de, muy, muy, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Sí, no, teníamos ya ganas de tener aquí a, Alon Men, pero bueno, no ha podido ser tenemos a, a lo mejor... Alman al <risas> al, Justamente a, a, a la voz andante de todos los conciertos que siempre es el que se, se pone ahí a tocar la guitarra y a cantar Pero bueno, ya seguramente que cuando tengamos tiempo ya invitaremos a, a todo el grupo que venga aquí. Todo la segunda parte, que vengan ellos. Exactamente, que vengan ellos. Bueno, ya... Sí, eh, invitados eh, estaban, ¿eh? eh invitados sí, sí. estaban, pero ya en su momento vino Randy. Lo que pasa que vino con el tema del camino y ahí ya sacamos un par de cosas de que estaba con diferentes bandas. Pero bueno, eso fue justamente otra entrevista en otro momento y otras circunstancias ¿Y del crees, rock Raúl, ¿por qué crees que hemos traído hoy a, aquí a, a, a David? Porque, no sé... Eh, ¿No lo explique, David? A ver, David. En... ¿A qué has venido? ¿A qué he venido? He pasado por aquí y digo, bueno, me voy a parar un ratito. A esta meta. Claro. No, bueno, estamos aquí, pues, en un momento, eh, pues, bonito guay para para mí, porque estamos presentando, bueno, vamos a presentar, que ya está acabado, el la nueva grabación nuestra, que se llama Contratiempos. Sí. Uh -huh. Y nada, otra vez a la carga, una vez más. Una vez más allí sí. en, en los directos tan, bueno, tan de puta madre como el de último que estuvisteis en la Feria del Disco, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad. No pude ir, por desgraciadamente circunstancias familiares, pero vi las fotos y me contaron que fue eh, wow, brutal. Pues, Para nosotros no, no lo pasamos de puta madre, de verdad, o sea... Increíble y como como viene siendo siempre Men para nosotros. O sea, estamos aquí porque nos gusta y tocamos porque nos gusta y lo pasamos bien, si no, no lo haríamos. Es una banda realmente an antigua ya, teniendo en cuenta en el año en el que nos encontramos, porque echábamos cálculos Raúl y yo y decíamos, mira, yo creo que Men 10 años hace seguro que tocan, incluso 12 años. ¿No? Por pues ahí realmente a... son, 15. ¿15? son 15 Yo lo que te, más sí. o te comentaba Me parece que se fundaron en el 99 sí, Pero hasta sí, el sí. 2000, 2001 Nos sacasteis eh, Cosas y, y hicisteis conciertos porque, claro, Empezamos muy jóvenes Empezamos con 14 años Randy y yo y Eric tenía 10 Imagínate. Y claro, al principio, pues bueno, vas empezando la banda, muy pequeños, muy jóvenes, y hasta que no grabamos lo primero, creo que pasaron tres años o, o así. Uh -huh. Pero sí, llevamos ya 15 años ahí dándole. Pero para cuando llegasteis a grabar lo primero, que creo que era... Lo que hemos escuchado. Eso atentante. no, ya, ya, ya ahí estaba Xavi, uh -huh. Xavi, que al principio no la primera parte de Men era, era con otro integrante, uh -huh. y Xavi entró en el 2004. Uh -huh. Lo primero fue en Can Estrella con Tony Reines y cantábamos en inglés, imagínate ah, es verdad Sí, cantábamos en inglés y, y ya, pues creo que fue el 2001 yo, Llegasteis muy curtidos al estudio porque muy, en Mallorca quienes hemos ido a conciertos os recordamos Pero como también nos oyen en Barcelona gracias a Radio Bronca Y para ponerles un poco en contexto men era una banda que yo recuerdo de esa Sescola, un antiguo colegio ocupado en la zona de Gomila en Palma Donde tocaban muchos grupos y aparecían men y tenían un repertorio ACDC por un tubo, pero temas de ACDC, ¿no? Sí sí, sí, sí, Creo que hasta solo de ACDC por momentos, ¿no? Era, o sea, no ocupaba la mayoría de nuestro repertorio. Y solíais tocar a última hora ya, además, sí, ¿no? Sí. Que con los jóvenes que erais y el nivel de desfase que había según qué horas, era como el fin de fiesta rockero, ACDC, y, y todo el mundo yo flipábamos todos, ¿no? Sobre todo con los más jóvenes, contigo y con eric vaya vaya no, nos, eh, daba, nos, nos daba como cosa decir, tío, que somos muy niños que dej, dejaron la, la, la happy hour <risa> primero y después ya haréis vosotros los mayores el desastre vaya no. bueno lo, lo pasábamos bien la verdad Sí, eh. no, vin llegaste yo creo que al estudio con un directo de que hoy en día sigue siendo mucho más sí. apabullador y, y potente no no parece del siglo 20 <risa> cómo fue eh, Para que por lo menos nos puedas contar un poco la historia de Men ¿Cómo fue justamente y surgió la idea de, de formar un, una banda entre vosotros a esa edad tan, tan temprana? Pues eso eh, empezamos, ¿no? eh, ya partimos de la base de que Randy Eric ya vienen de familia Bueno, su padre, ¿eh? todo el mundo conoce, bueno, Men Men, exactamente, que venía de eh, Centauro Exacto, ¿no? eh, ya venían con una base musical, le gustaba el rock, escuchaban eso Y yo por mi parte también, por mi padre Ya crecíamos crecimos en esa en esa digamos en ese ambiente. Eh, entonces Randy y yo íbamos al colegio juntos, Eric también va al mismo colegio pero más pequeño, evidentemente iba no iba con nosotros. <risa> pero nada, el rollo fue que cada primavera se hace el festival de primavera al colegio y decidimos pues hacer un playback porque no sabíamos tocar, porque nos gustaba pues el rollo ese. Y a partir del playback ese decidimos hacerlo, bueno, nos pusimos como meta el año siguiente pues hacer lo mismo, pero tocando en directo, tocando de verdad. Y ahí nació Men. Mm. Ahí nació Men. ¿Y el nombre Men se pusisteis? Por, eh, por, por eh, memoria no, no, no, no, del exacto. padre que justamente hacía poco que había fallecido. Exacto, exacto. Sí, no, yo conocí al padre la verdad es que era un personaje bastante peculiar y aparte muy conocido en las noches de, de Mallorca, porque era un... Claro, para mí siempre ha sido un, un personaje muy entrañable siempre hablaba a lo justo y a su rollo, y la verdad es que después en el escenario era pff, muy bueno único, ¿no? único o sea, tocando una, persona... una guitarra aparte con Mauri, eran dos, dos iconos de la música de, del, del rock, yo siempre diría más que el rock heavy, del, del rock urbano el, del panorama mallorquín y tal eh Dices que habéis sacado ahora algo nuevo Pero si que nos puedes poner algo De lo que habíais sacado anteriormente ¿Tenéis cuántos FPS ya? Pues tenemos cuatro ya Con este va a ser el, la cuarta grabación nuestra eh, Y bueno Que sea Largo, ¿no? Largo, o sea, que haya muchas más Pero esto ya son cuatro, son cuatro. ¿Y cuál nos vas a, a poner para que vayamos escuchando Eh, lo que Men Justamente descarga en sus conciertos Y nos comunica justamente a los que vamos a ver Hoy Raúl tenemos Creo que en primicia un tema De los del nuevo disco ah, Se lo hemos sacado curante. ahí con palanca Y... y vamos, con, ahora vamos ¿Sí? primero con... con, sí, un, con un, pues, un, pero luego eh, lo escuchamos Vamos a escuchar lo del tercer LP <risas> Exacto vamos a este, el, el que hemos escuchado antes salió editado de la mano de de Puncaway, ¿no? De Peter Exacto. y el Sonopalma. Exacto. Ese fue el single que sacamos con Puncaway con Peter por canal de Sonopalme, ¿no? Exacto. Y eso bueno, fue el single que dio paso al siguiente al segundo disco, que ya lo sacamos entre Puncaway y lo sacamos entre Puncaway y Lucinda Records, que uh -huh. es una era una sub eh, discográfica de cómo se llama Súterfuge. Ah, vale. Eso ahí en Madrid. Uh -huh. Sí, de Madrid. Hicisteis bastantes conciertos en la península también, ¿no? Sí, bueno, esa época fue buena para nosotros porque pudimos salir bastante a tocar fuera que es lo que realmente que queríamos y queremos hablar otra vez. Que es y después de, de ese trabajo, ¿viene este? Sacamos La Suerte Sachada. Aquí ya no estábamos... Eh, bueno, lo sacamos por nuestra cuenta. Uh -huh. Y es el tercero, el tercera haga duración. Y se sa en 2010. 2010, 2010, ¿no? 2010. Pues venga, vamos, vamos a escuchar la canción de este pedazo álbum que sacaste en el 2010. Quiero ver salir pues el sol, o exacto. Pues venga, yo. yo también quiero ver el salir el sol mañana. <risas> <risas> Vengan. Quiero ver salir el sol al segundo tercero. track del segundo tercer CD. Te, exactamente, ¿No? el tercero del tercero. <risa> Nunca mejor dicho. Ahora, eh, ahora di charrábamos a David que, uh -huh. que siempre en Anting Goodsort os, os han ayudado a gente cercana que está metido en el ajillo de Exacto. la promoción de conciertos y un poco de management, ¿no? De alguna manera. Exacto, sí. Como, por ejemplo, Peter de, de Punkaway que le mencionábamos en vuestro primer debut CD. O David del Sabotaje, ¿no? Exacto. Que os ha ayudado en la época de... La suerte está de La está achada, Este disco que estamos escuchando. Uh, ¿Qué vais a hacer ahora con el disco nuevo? Pues el disco nuevo se supone que... Bueno, ahora estamos en un punto que... Hemos retomado pues lo que quizás a lo mejor con el tiempo se había perdido por temas pues laborales o de... Bueno, con, tener un grupo es como una relación. Es decir, hay altibajos, hay momentos buenos, a malos. Exacto. A cuatro, que es peor aún, ¿sabes? Pero bueno, eh, ahora estamos en un momento pues que estamos eh, a tope, los 4 a una mejor que nunca, incluso nos llevamos mejor que a principio, que ya es. Y la idea es con el nuevo disco pues tener mucha ilusión puesta y salir para adelante, seguir tocando y hacer un poquito más, ir un poco más allá y sobre todo tocar que sí, lo que queremos desafíos nuevos ciudades nuevas exacto y no. nuevas experiencias ¿no? nuevas experiencias y y os queda mucho recorrido claro claro que es lo que hablamos antes sí son 15 años de banda pero es que hay muchas cosas que no hemos hecho aún y que tenemos que hacer cosas pendientes bueno la buena por esa actitud que a veces se echa en falta ¿eh? sí sí sí la verdad es que sí. lo digo por mí mismo una cosa que yo tenía muchas veces curiosidad no sé si se lo pregunté en su momento a randy cuando estuve aquí pero por ejemplo eh, vosotros a lo mejor Ahora que has dicho que os lleváis bien y tal, pero a lo mejor, eh, que habéis dicho tú que teníais altibajos y tal. ¿Esos altibajos eh, posiblemente fueran cuando, por ejemplo, Randy decidió irse con Guadaña? No, para nada, que va, que va. Joder, no, que picante no, que está no, Raúl. ¿eh? No, no, eh, no es que algún, o sea, no, no quería decir que en algún momento nos llevan a los malos, no, sí, no, sino ya, ya. que pues hay momentos eh, lo que lo que he dicho que una ya. relación que se enfría o que bueno que cada no uno salen pues es un tema nuevo claro todo. claro pero el, el hecho de que Randy fuera con Guadaña igual que cuando Eric y Xavi también emprendieron Otro proyecto, incluso yo y Eric También estamos en otro ahora, eso no, eso no, lo no lo Influye a a porque um, tampoco eh, Nunca nos ha, nos ha Parado a, a Men, es decir uh -huh. Randy lo ha sabido llevar bien y bueno, todo siempre que hemos tenido Cosas eh, aparte de ya. Men Sí, Men siempre ha seguido siendo Men Y siempre ha sido como la Digamos, eh, lo que nos une decir nuestra banda de toda la vida. No, yo lo comentaba porque parecía, sabes, tú sabes que muchas veces vosotros lo tenéis claro, pero siempre por las calles se escuchan siempre muchos rumores. Claro. No, pero que, aparte que Guadaña nosotros hemos crecido con Guadaña, lo comentaba Fedes, Mosto Cansecola, Guadaña así como nuestro, digamos, el grupo que desde el principio ahora hasta el lado de nuestra y hay una hay muy buena relación con Fofi, con David, con todo el mundo. No. Es más, ahora que vamos a distendirlo un poco porque teníais un grupo en, con Fofi, ¿no? O no. tú no estabas. El, el, el, era Randy, el, el Randy, Eric. Randy, Randy. Sí, sí, sí, sí, sí. Con Fofi, Fofi, la bomba, que era la madre woman, de Randy Iveri. Sí, sí, sí. Se llamaba no, Añugado, no sé, sí, Añugado, Y tocábamos mucho en esa escuela. Y sí, sí, sí, era sí, un repertorio sí. de versiones de eh, de, la, de tabla de ibéricos, Sí, sí, sí. ¿Eh? Exacto. La verdad que ese fue antes de de Men, me parece que fue justamente pues lo que eh, el, el inicio, ¿no? de, de ellos dos musicalmente, tanto Randy como Eric. Claro, claro y después ya formaría en Ben que me, bueno. me ilusionó mucho más que por ejemplo ver ahí a cuatro chavales jóvenes todos por ejemplo de la, más bueno de la misma edad y que por ejemplo pues eh, bueno, sí. creo que cabe recordar uh -huh. que eran cuatro chavales jóvenes y alguien un poco más maduro cantando las canciones de ACDC, eso ¿Es no es está. porque ah, los bueno, que también. estamos escuchando esta entrevista <risa> y os han visto tocar dicen yo recuerdo que había alguien que no era tan joven que cantaba, es ese es mi padre ah, pues se la sabe muy bien ¿eh? sí, sí, sí, sí, no, sí la verdad es que fue lo que me llamó mucho la atención y, porque y, yo por ejemplo y, no los conocía y, en directo era un frontman y yo, yo de repente te te diciendo, ve, ¿no? y David, ve a tu padre cantar ahí me dejó Boca abierta porque dije Ole, ole, ole O sea, ya me gustaría Hay muchos padres Que fueran con sus hijos Y que Yo soy más rockero que tú, hijo Bueno, oiga, Hay que decir que hoy en día Con todos los años que han pasado Aún hay gente que no sabía Que era mi padre Imagínate. Que sigue diciendo Sí, hay un hombre que sube a cantar Ah, no, pues yo mismo, eh <risa> Es mi padre, es mi padre Eso es para ti debe ahora ser Ahora ya muy es, ahora es algo como normal, pero al principio la gente nos decía, "Ostra, subió un hombre mayor a ya cantar con Ahí espontáneo a cantar una de F. Nos canta otra, y otra." No sí, bien. pero vamos, tanto tanto David como seguramente que, que Randy y Eric cada vez que suben Tanto tu padre como su madre A veces con el camino Hay que cantar Debe ser para vosotros Un orgullo total Ver allí a vuestros padres Que os apoyan un montón eh, En claro. el tema musical Claro que sí Que están siempre con vosotros eh, Sea lo que sea Sea para bueno o para lo malo o sea, Hombre, eso es importante eh. Ese eso. apoyo siempre para vosotros Os, os, os satisface un mogollón Claro ¿no? que sí Pues sí, que tomen nota algunos papás y mamás que hay sueltos por el mundo. <risa> Ey, vamos a escuchar otro tema. Yo creo que Venga, ya yo lo tenemos... Venga, yo también tengo ganas, ganas tengo David, ganas, tengo, e Raúl, tengo ganas. Yo creo que ya lo tenemos camelado y podemos escuchar <risa> su tema nuevo. ¿Los temas no, nuevos? Yo creo que podemos escuchar. Venga, ¿Dónde apacio, lo habéis grabado? Me habéis convencido. ¿Dónde lo habéis grabado? Esto lo hemos grabado con Dani Paz, eh, en su estudio ahí en, en Costa de la Calma. Uh -huh. Y bueno, ya habíamos trabajado en el anterior CD con él y quisimos repetir porque es un crack. Es un crack y... Nos comprende y nos ayuda y, y, bueno, el resultado final lo veréis. Vamos a bueno, escuchar. Bueno, pues vamos a escuchar ver. ese pedo con tu Y la master, habéis masterizado donde muchos masterizan actualmente en Mallorca. Uno Exacto. de los capos, du capos del mastering en toda Europa está instalado en un pueblo del interior de esta isla. Se hace llamar High Sealing sí. y tiene un estudio alucinante. Bueno, un yo no poco, había ido. Un poco y... salado, ¿no? Sí. Para los que somos así más callejeros. Pero vale la pena, ¿eh? Bueno, yo, yo si flipé, ¿eh? Si vale la pena Yo se flipé, la verdad que, que yo flipé Estuve hace poco, que masterizamos y me quedé boquiabierto Me ha una lección magistral de mastering Pero bueno. absolutamente O sea, vamos yo no veas ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? El tema es. se llama Lobo y es el tema del próximo videoclip que ya hemos grabado Y que saldrá en dos semanitas, el día 28 lo presentamos Pues venga, vamos Bueno, estábamos escuchando un tema nuevo de su próximo EP, que Contra se llama, ¿no? tiempos. Y la canción era Lobo. Lobo. Uf, esto suena mucho está para pues, disgustamente eh, podía tocarse mucho con las lunas llenas del hombre internacional. <risa> ah, sí, luego podemos hablar de, de, del Paul Chen y ya tenéis pensado quién va a hacer eh, vuestra portada? La portada ya está hecha. ¿Sí? Ya está, está hecha. todo ya ayer eh, se envió todo ya a fábrica. Y se supone que en 10 días nos llegará ya todo porque tiene que estar listo para el 6 de diciembre que presentamos en el Gremi Esa es la noticia bomba Exacto. número uno, como diría aquel A mí me ha llegado hoy, lo que pasa que lo quería decir un poco, pero ya que lo dices, estoy más más que satisfecho Sí, normalmente somos un desastre para esto, pero esta vez, eh, yo creo que con los años, pues, una vas aprendiendo. aprendiendo Y ya lo hemos hecho con tiempo porque no queremos ni una sorpresa O sea, queremos que todo salga bien uh -huh. Pues... Vuestros conciertos, muchas, o sea, los de aquí, por ejemplo, seguramente que a la gente nos conoce y tal, y bueno, vosotros habéis sentido muchas veces como muy eh, abrigados por ellos, por, por el público de aquí, Quim, pero por fuera... ¿Qué tal os han afectado como banda? Haciendo, por ejemplo, por ejemplo cuando Justi fuera Haciendo versiones de ACDC Hombre, eh, fuera siempre hemos tenido Pues eh, buenos recuerdos O sea, hemos vuelto con buenos recuerdos porque La gente, pues al fin y al cabo es rock and roll Y la gente, no sé, rock and roll Te guste o no, siempre cuando lo ves, pues Disfrutas Entonces, aceptación siempre ha habido uh -huh. por fuera. Sí, es diferente que aquí, porque claro, no es lo mismo. Afuera vas a tocar y no tienes a los amigos viéndote allí no te conoce nadie. Entonces, incluso, yo creo que es hasta mejor y todo cuando te viene alguien que no te conoce y te dice, hostia, eh, me ha mucho el bolo o lo que habéis hecho. No sé, generalmente, hombre, también lo que... Si alguien no le ha gustado, no, nunca ha venido a decirnoslo, o sea que... Bueno, no sé, a veces que, por ejemplo... Como ya existía el tema Facebook o Messenger y tal A lo mejor podrían venir a lo mejor buenas críticas, malas críticas Sí, a ver, eh, evidentemente nunca le va a gustar a todo el mundo Pero fuera de momento no había nadie que nos diga No o sé, sea, lógico, uh -huh. se lo callarán o bueno, no sé A mí lo que me, me, me parece curioso es el, Actualmente muchos grupos eh, vuelven a recurrir a cantar en castellano Más que hace 10 años, tal vez, o 15 y 20, ya ante no te cuento, creo. En los 90 se dio mucho ese paso que en los 80 no se había estilado de empezar a cantar en inglés y llegó a ser casi lo, lo, lo más común, ¿no? Y ahora, de algunos años atrás a esta parte, pues se vuelve a recuperar el castellano, ¿no? Y las letras, te das cuenta que intentan que sean más trabajadas, salen grupos con letras más interesantes, cantando en castellano, ¿no? Y vosotros sois una banda que ha, ha, ha vivido el, el final de ese momento de cantar en inglés. con Nos comentabas que empezasteis a cantar en inglés y ahora estáis cantando en castellano. Prácticamente toda vuestra discografía es en castellano, ¿no? Sí, toda. Pero, ¿cómo lo ves tú esto? ¿A, a qué es debido? O, o, ¿Te has parado a pensarlo en algún momento? ¿no? Mm, hombre, yo personalmente, o sea hablando de nuestra experiencia, eh, claro, empezamos en inglés... Primero, porque básicamente casi toda la música que escuchábamos era en inglés, entonces era como una manera de seguimos el perfil ese. Pero claro, a medida que iba pasando el tiempo te vas a dar cuenta de que bueno yo no soy inglés ni me sé explicar como, como tal. Entonces, mmm, mejor en castellano, es decir, vamos a hablar nosotros por experiencia personal y y porque básicamente también pues es algo como diferente. Digamos que también nosotros siempre hemos echado a falta a lo mejor un grupo de nuestro rollo en castellano que no sea el rock eh, digamos habitual es decir un rock un poco más eh, digamos la influencia que hemos tenido de escandinavia como pueden ser los helicópteres etcétera o turno bonero o o americano o inglés tipo los rolling o ACDC pero en castellano entonces no se sé, fue una, un cúmulo de, eso, de esas dos cosas de poder explicar, expresarlo mejor en nuestra lengua, digamos. Por ejemplo, a lo mejor, seguramente que, como tú ya comentas, tu padre que, que escuchaba mucho Rock and Roll Dark, a lo mejor tú indagando en su discografía personal y tal, cogerías a lo mejor el disco de Los Salvajes y fliparías cómo Los Salvajes hacían versiones de Rolling Stone pero cantaban no, en castellano. No, claro, evidentemente. evidentemente. Eso, por ejemplo, no. eh, por ejemplo, te llamó mucho la atención y dijiste eso. Pues, Otros también Podemos ser claro, por los alojes claro, claro. Pero los del siglo XXI o, o, o Leño, por ejemplo <risa> O Leño también Pero bueno, Leño eran más particular Porque eran temas suyos, ¿no? Sí, sí, sí o sea, Uy, eso me, hace, me ha hecho a pensar Es que ahora me ha un flashback De como hablaba de Decibelius Al principio del programa ¿Tú sabes que Decibelius Estuvieron tentados A grabar un disco en inglés Allá en los 80? Sí, algo, algo ah, tenía conocido Pero bueno. bueno Era un break, ¿eh? <risa> <risa> eso ya lo explicaremos eso, ya te digo Cuando hagamos es el especial El especial de Decibelius Ya explicaremos todas estas cosas Anécdotas Y cuando tengamos Mejor documentación De muchas cosas de ellos Mira, ahora ya que estamos musicalmente aquí con cosas Y tú que decías que os influencias O sea, tenéis ver, influencias, influencias con de, según qué banda Pues no sé si conoces esta banda Que vamos a poner una canción de un grupo seguramente que os encanta mogollón Pero versionada por esta gente Es la canción de Black Sabbath Y la canción de Warpix Pero versionada por un grupo de Bluegrass que se llaman Hikes y Dixie A ver qué tal, si te gusta Generals gathered in their masses Just like witches at black masses Evil minds plot destruction Sorcerer of desconstruction In the fields the body's burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind Hosting their brainwashed minds Hold oh, on, yeah! way They only started the war Why should they go out to fight They leave that up to the poor Yeah Time will tell They're a power of minds Making war just for fun Just like pawns in chess wait till the judgment day comes Yeah! stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs had the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On their knees, the war pigs crawling. Begging mercy for their sins. Satan laughing, spreads his wings. Oh Lord, yeah. Pues bueno, ¿qué tal te ha parecido, David, esta versión de los Heinz y Dixi, de la canción de Black Sabbath Warpix? Brutal, muy cachonda, ¿no? Muy sé, cachonda. ¿verdad? Este grupo, ya te digo, o sea, antes estaba comentando en, en, en off que esta banda, pues ya te digo, son de de, de Estados Unidos, de las colinas de Apalache, y esta banda, pues mira, siempre he la anécdota cada vez que he puesto este, una canción de este grupo, que después ponemos otra de AC y AC, y verás tú que, que caña también. Y bueno, la historia es que justamente hubo un accidente en las afroes de... de del pueblo que ellos viven y, y justamente encontraron en el maletero pues discos de ACDC de Queen, de de la Saba, de tal, y entonces esta gente solo escuchaba Bluegrass y a partir de ahí fue justamente cuando empezaron a tener ese tipo de influencias para poder hacer eh, versiones de, de esas bandas que para ellos fue una cosa peculiar, o sea, no conocían nada, tío, de lo que había fuera en el, en el, en el mundo exterior <risa> Estaban <risa> ahí reclutados sí sí sí Brutal Eh... En la del disc habéis Espera tocado varias veces, ¿no? Sí, sí, eh, tres veces. Tres veces hemos tocado. En diferentes ubicaciones. En diferentes, bueno, las dos primeras... No, cuatro veces hemos tocado. Hemos tocado dos ahí cuando se hacía en el Ifebal, uh -huh. ahí en el Polígono Levante. Que nadie lo conocería, seguramente ya, que diría era, ¡Hostia, IFEBAL, IFEBAL, ¿eso Ifebal, ¿qué es, ¿qué es? ¿Qué es eso? IFEBAL. Ahora es un palacio de congresos a medio considerado. Sí. <risa> un poco ruinoso y las otras bueno, dos oxidado y las otras dos allí en, en el Palma Arena el Palma, Arena. El Palma Arena, vamos va. ubicaciones selectas de, sí, de Palma para <risa> quien sí. siga la actualidad judicial lo único que se puede hacer porque madre mía vaya, sí, vaya desastre ¿Qué te parece el Palmarina como lugar de conciertos? Hombre, como lugar de conciertos, guay. Yo creo que lo único que se puede hacer ahí ya, ¿no? Sí. <risa> pues antes, justamente, que pasemos a lo siguiente, quería comentar una cosa ya de... Estábamos hablando también de las y tal, que hace poco uh, tuvieron los los premios, me parece que era InTV, y a Ossi le dieron un premio que fue justamente lo mejor de la gala, porque lo demás fue todo un poco patético, y después se salieron allí a tocar pues canciones suyas y tal, con Slash allí... Uh la guitarra y tal, fue una cosa que él después en el Facebook se veía ahí en el avión con el primo diciendo Bueno, como diría Yelo Biafra MTV, MTV que top 10 sí, sí, ya, ya te digo Porque El Ossie, bueno, da igual El Ossie ya sabemos que es, es, es así el Pero hay bandas de estas rockeras actuales, ¿no? Que han pasado por Mallorca. Uh -huh. y, ahora, no han heli helicópteros, pero yo que sé, Bightyard Babies, que es un the grupo babies. potente a nivel internacional. Además que a vuestros compartió... guitarristas Xavi le gusta mogollón sí, y sí, a veces sí. eh, habéis tocado temas... Mm, ves, o sea, habéis versionado ¿Tema temas... temas... Sí, sí, sí. Pues claro. vamos a escuchar un tema de Bightyard Babies, venga, va. Come on and let my lips do the talking, let my creepers do the walking, let my fingers Bueno, estarán justamente, vaya babies, que estuvieron por aquí en, fe, eh, en la feria del disco, no sé si fue en el 2000... 2003, 2003, no, 2002. 2002. 2002, si no recuerdo mal. Una bueno, sí, 2002 me parece que fue. Que bueno, ha habido de diferentes grupos que han pasado por aquí que la verdad es que han sido buenísimos, o sea, después no sé si fue en el 2004 que vino Julian Lewis con su banda de And The Lips, And The Lips. Y bueno, aparte de ilegales Aparte después de desde Amnep Que también estuvieron por aquí O sea, la Feria del Disco siempre ha, hemos tenido suerte De, de, de ver gente de, de otros lados Bastante curiosos Tú sí. por ejemplo has seguido la feria disco aparte de tocar. Todos los que has dicho los he visto. Si los has visto, la ¿no? he estado por allí feriando, -fe -fe -fe como sí. dicen como dirían los mallorquines, eh, a ver si hay algún disco que puede poderte llevar a tu a tu catálogo personal, ¿no? A Exacto. tu baúl. A tu baúl. <risa> Oye, también recuerdo un concierto con Dan Cojones, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí con ese sí, concierto. Sí, sí, sí. La verdad que fue brutal ese concierto. Sí. Aparte que fue un lunes, fue un día un poco raro. No, era, bueno, era un lunes pero era festivo, porque era festivo. Era, yo me acuerdo que además exactamente que fue un 1 un, de noviembre. Exacto. Y era no, no, no, no, era lunes, era sábado. Era sábado. Era sábado porque yo el día siguiente no fui a currar. Sé que era festivo, <risa> pero era un día un poco así, pero sí. madre mía. Sí, fue un concierto, aparte de vosotros, yo me acuerdo que lo tengo que buscar por ahí y me acuerdo que a Randy le prometí que eh hace, hace ya casi cuatro años que o tres años que fue esto y o cuatro cuatro fue en 2010 esto y recuerdo que hice un par de vídeos y fotos y tal. Mm, tengo que buscarlas para poderlas aportar a vuestro claro que sí. a vuestro Facebook y tal, ya tengáis allí y tal. Igual como las fotos de Danko Jones, que ese concierto la verdad es que pff, a mí me subió la adrenalina al Se 100%, salió, vaya, al 100%. Vaya, vaya. Como otro concierto también que fui no fue tan tan lleno como el de Danco Jones, pero bueno, hubo bastante gente y nos lo pasamos pipa. Que justamente ese concierto me parece que lo montasteis vosotros. Que fue el concierto que trajisteis a un grupo de... No me group Supergroup. Supergroup, exactamente. Sí, sí, sí. Ese concierto también fue, la verdad es que no conocía el grupo y me dejaron totalmente anonadados, tío. O sea, lo que hacían eso Porque eran tus hermanos de Alaska. Exacto. Lo que pasa que ellos no sé si viven por... Son de Nueva Orleans, exactamente. Sabía yo que era parte de su... Pero es que el, el bajista suyo era muy peculiar. Era un sí, tío, vaya, vaya, vaya. tío, un personaje. Es un personaje porque además las camionetas están con su cara y el tío en el escenario era como que no me muevo, pero me muevo. <risa> vaya, <risa> oye, Raúl, hablando de supergrupos, ¿vas, super? a a ¿vas a ir a Gigatron esta noche? ¡Uepa! Eh, no, justamente esta noche tengo otro evento en Manacor. Pero bueno, no voy a dejar dar datos porque es una cosa... ¿En Puerto, Cristo, ¿En Puerto Cristo o no? No, Puerto Cristo no, ah, no, no llegaré no que... tanto, me quedo en la ciudad. Pero <risa> la ciudad. si te digo la verdad, Gigatron en su tiempo me gustó, pero hoy no iría a verlo. Doncs pues sí, és es que avui Gigatron toquen en el Gremi, a, a, a, a, juntament amb Warmagadon, una altra d'aquestes bandes de, de kevis que tenim per aquí. Són muy buenos, la verdad es que me gustan. Sí, sí, sí, sí. I, i bé, ja us sabeu, si voleu anar a veure Gigatron, riu un rato i, bueno, escoltar música pesada, heavy, doncs ja ho sabeu, en el Insistosa, Gremi. Además. I xistosa, sí, sí, sí. Però un no. altre bon plan també és passar pegar un bot pel Teatre de Joseta on... No, teatre, no. Sí, teatre de Joseta el Teatre de Joseta, jo aniria si pogués Ah, un no, no, no No, hi un grup que se fan dit taverners I no ah, fan ni heavy ni punk no. Sinó que fan música mediterrània, folklòrica Però sí. un de lluita també sí, sí, I sí, presenten sí. el seu segon àlbum eh, Titulat La por no és res Si la, si la volen Si la volen veure, si la volen veure. I... Comença Tamb... a les vuit i mig i també ja, per acabar de, de, de, de dir el plan d'avui, eh, si no, si volou, perquè a la veritat aquest també és un planazo, us podeu passar per el fest, ah, que, jo, que és la teoria de so, crec que va sobre les 10 o les 11 o alguna i eh, per qui no sou de Mallorca o els que sou de Mallorca o de ses illes i tal i no sabeu exactament què és el miotracus, aquesta paraula tan rara doncs és una espècie de cabra endèmica de les Illes Balears que va, se va extingir eh, quan va arribar, diguem-ne, l'ésser humà aquí a, a, a Mallorca perquè com era una cabreta que tenia unes potes molt cortetes, era molt fàcil de caçar i teniu unes banyetes també i, i, i clar i, se les van bueno, crespir ràpid hi ha alguns uh, exemplars hay aquí, eh? sí, bueno, hi, ha, hi, ha, hi ha alguns exemplars en alguns museus i, i bueno, sempre podeu passar a veure aquests tocan? ossets doncs uh, pues mira, entre altres uh, tocaran Motor 49 tocaran Usura uh, ara no tenc tot, tot això aquí davant però bueno, sabem també que Quatermas a Quatre Mas eh, no tocaran eh El caigó de Capstan un una remetes una làstima, però però però també per... tocarà Trau, Trau es vara, el alguns més, no? Sí, ahí unos cuanta grupos más. La Veja Maya, Chaval, sí, chavata, i... va, la Veja Maya que estuvieron aquí y además, y... Doble onada, uh -huh. Record, balas perdides, i, uh -huh. no un concertar concertarro Quatre Mas que no toca. Trau, balas perdidas, moto 49, usura, doble onada, la en malla i DJ Martí Calimocho, 23 hores amb 5 euros d'entrada. Vinga. Doncs pues ja sabeu, el que quiera escoltar també puro rock and roll, però más oscuro i acelerado, al meu trago, s'ha factor i a eso. Escolta, y... per cert, també aquesta setmana han hagut coses interessants, sobretot el que era ahir. Uh... I és que, de fet, ahir va ser... Uh... El primer concert. El primer concert, però bueno, crec que vos avançaran després. No a un tema de Quatermans, ja que no toquen. De que nou ecco. I després vos comentaré tot una sèrie de ciutats, a més si endivineu qui toca. Vale, ok.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 84 Doncs sí, així és com a... vos, vos faig un petit repte A menys si endivineu Quin és el grup que farà aquesta gira I aquestes ciutats Començaré més que rep perquè és una, una xifra bueno, Una data fàcil que va ser ahir 14 de novembre Palma De nou de novembre Apolo Barcelona 20 de novembre Gruta 77 21 El Tren Granada 22 Palo Palo Sevilla 23 Gruta 77 Madrid Joder. 25 25 Barroco Cáceres 26 The Times Toledo 27 Rococo City Valencia 28 Eden Huesca 29 López Zaragoza 30 Café del Teatro Lleida 2 Gaceche Altasun Navarra 3 Gran Café León 4 de desembre, ja anem per desembre Porta Cael i Valladolid 5 d'octubre, eh, Torre la Vega Cantàbria 6, Mardi Gras Coruña 7, a Aturutxo, eh, Pontevedra 8, Café Orientse Orense Qui és el grup que farà aquest tros de gira? Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ei, quasi, quasi, quasi, però no No Jo tinc una trampa i ja lo sé Ah, Sí Tengo trampa, pero... Ver, yo, si dilo, bueno, dilo. No, a ver, a ver, a ver. Es que si tienes trampa porque ayer estuviste viendo la orquesta republicana. <risa> que creo <risa> que es el grupo del que habla. No, precis <risa> bueno, <risa> ver, no precisamente estuvo porque no pude. Pero bueno, el bajista de ahora es enrique que es el hermano de Xavi, nuestro de guitarra. Ah, guitarra Entonces ya... Ja va con, ja, ja va con... jugando con ventaja és es que, <laughs> es que tot és possible és possible ja sí, lo sí, dice sí. la gran orquesta republicana en su nou disco que se titula así que, que cert, han financiado uh, mediante el micrometanazgo dels seus fans i que podeu descargar els discs gratuïtament a, a través de la seva pàgina web o podeu veure també l'agenda la, que tenen i si buscau a prop pues, uh, i si no vos pues moveu un poc al cul que també està prou bé que ja vos, vos garantitgem un bail longo divertit a lagranorquesta.org Allá podéis descargar el disc y trobaros la agenda Pues ya que estamos aquí en 1984 ¿Por qué no ponemos una canción de su tema nuevo? Venga de su, Bueno, de su de tema su... nuevo no de su disco nuevo <risa> Larry, tú que estás a los controles metes en la web de la orquesta a ah, que ya lo has hecho Pues venga Perfecto Pues venga Vamos a con la orquesta republicana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 Todo es posible, todo es posible, todo lo es Podemos aprender, podemos responder Tendremos el poder si es que el poder que queramos Nuestra República está en nuestra imaginación. Nuestra República todo es posible. Nuestra República no tiene ningún color. Nuestra República todo es posible. Nuestra República no tiene presidente. Nuestra República todo es posible. No tiene ejército, no tiene armas. Nuestra República todo es posible. Nuestra República no tiene presos. Nuestra República todo es posible. Nuestra República no tiene frontera. Nuestra República... podemos responder tendremos el poder si es que hay poder que jeramos tener todo es posible todo es posible todo es todo es posible todo es posible todo lo es. todo es posible todo es posible todo lo es Qué imaginación, la república todo es posible. Esta república no tiene ningún color. La república todo es posible. Esta república no tiene presidente. La república todo es posible. Esta república no tiene frontera, no tiene precio, no tiene arma. Todo es posible, todo es posible, todo es. Todo es posible, todo es posible, todo es. Sí, como dicen la gran orquesta republicana, todo es posible en esta república. Si fuera así, sería todo muy fácil. Mira, ahora te propongo una otra endivinalla. Venga. Ahora diré unas otras ciudades y eh? i... me decís a ver si endivinau la banda que ahí será tocando. a ver. Dígame así. Eh? Uh, San Francisco, well. Santa Rosa, Buckersfield, Las Vegas phoenix Los Ángeles, Ventura, Mont Mentone, San Diego, Los Ángeles, Filadelfia, Brooklyn, New York, Boston, Oakland, Portland, Seattle, Olimpia. Hostia, como no se Otis Kennedy, pues no yeah, sé. Yeah. Casi, casi. No, eh, no. No. No. Vamos a ver, Empieza por... Empieza por... Por... Por... ¿Por qué? No. Por O. Venga. Por o. Una pista. O. Sí. O. Orgamotron. Orgasmotron? Orgasmotron? No no, no, no, no, no. Vinga, va, no vols donar aquestes xicles. O, -m. Ah, és fàcil aquest, eh? Sí. És fàcil aquest. Doncs sí, doncs sí. Diu-ho tu. Eh, Orfanato mètico? Vinga, va. Pues <laughs> això... Orden ah, Mundial, vinga, va. Així, Orden Mundial acaba de presentar el cartell, perquè la veritat és que és espectacular, eh, de la seva gira que se faran per... Para los Estados Unidos pues Pedazo y... gira eh? Sí, sí, pedazo gira Pedazo eh? gira porque me parece que todos los días son seguidos uh, Son bastante seguidos, creo que sí Y agafa de desembre de este año Y principis de 2015 O sea, de 2015. que tomarán las uvas eh, a los Yankee A saber dónde <ríe> Ahora, No sé ni dónde No sé dónde las tomarán si es que las piensan tomar A los Yankee lo van a tomar Qué bueno, tío, orden mundial allí Tirando ya por los Estados Unidos ¿Le gustaría a los menas hacer una gira de estas? Hombre, ¿sí? te digo Pues claro, ¿a quién no? Sí, ¿no? O sea, encima allí si llegáis a Estados Unidos y empezáis a tocar tema de la CDC en castellano pues fliparían un montón la gente de allí aunque los, los ACDS sean australianos, pero bueno, es igual, solo con escuchar el ritmo de ACDC al toque castellano yo creo que triunfaríais como la Coca-Cola que bueno. es allí Ojalá se pudiera probar, no sé Todos posibles. Como es posible? En este momento que esto es Torne Mundial, vayan sembrando el terreno Exacto. y después ya todas las otras irán a mallar también a un Sí, sí, sí. Ah, muchas para ellos, han ni encerrar más adelante. Sí, los ja sí, pero... a... que intentaremos traerlos antes de que se vayan, haremos otra pequeña entrevista que estuvieron aquí. Pero tú, lo mismo que le pasó a David, no está toda la banda, pues le tocará venir a todos. Pues venga, que se nada más. Ponos, se despidan. Nada más, Colta, un tema de orden mundial y, y después seguirán charrando. Venga. ¡Don sí! ¡Orden Mundial! ¡Udeis en Benja! Pues, a salte al costat, eh... uh, hemos probado a uh, posarnos en contacto con otros miembros de, uh, de la banda Men. David, ¿tú qué crees? ¿Que ha sido posible? Tenemos aquí a no sé a eh? Carmen de Mairena haciendo la ouija. ¿Hay alguien al otro lado? Uh, hola, aquí. ¿Estamos aquí? Y son Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Randy. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, aquí tenemos a, bien? A, a mi derecha, a sí. vuestro cantante y guitarrista David, que justamente sí, pues ¿sabes? está viviendo todo el marido. Creo que lo conozco. Lo que hacen, <risa> ¿no? Yo creo que sí. Había estudiado oye, ese, juntos. Dime. Raúl es ¿eh? Raúl, ¿no? Soy Raúl, exactamente. De parte, tío, oye, que ese tipo mucho no ha podido estar, ¿eh? Sí, ¿no? Ha venido familia de, de, de toda península. Ojo, oh, tenéis ahí una concentración de... musical total, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, mira, aquí tenemos a David, como he dicho, y justamente que estamos haciendo justamente unas cuantas preguntas, estamos aquí presentando vuestro lo que va a ser vuestro próximo lanzamiento musical. Sí. Y ha sido duro grabarlo. Bueno, ha sido duro más que grabarlo, todo el proceso de creación y luego luego montar todo lo que viene a ser el concierto, publicidad para hacerle promo y todo, todo vamos, todo lo que conlleva grabar un un EP. Y las canciones, por ejemplo, eh, ¿quién se las ha currado? ¿Entre todos o...? o entre todos, entre todos. En, entre todos trabajo poco. de todos. El trabajo sí. de todos, ¿no? O sea, lo que, es, Erick, lo que es ah, un... Eh, también tenemos ahí al batería ¿Qué tal, Eric. ¿Qué tal, Eric? Bien, aquí estamos. Aquí estáis también, ¿no? Hombre, cómo no. Sí, sí. sois sí. hermanos, tenéis que estar juntos, puede ver por ahí la familia, es <ríe> normal. <ríe> eh, eh, eh, por ejemplo, en vuestros conciertos, sí. siempre que, que terminan, eh, después agotadores, que como son y tal... Eh, ¿quién es el que más liga? Bueno, pues aquí mi hermano, él. <risa> el Eddie. Es un mito, ¿eh? Justa, ah. Justamente el batería que siempre casi casi es que no el se ve, ese que palabra, se lleva que siempre todas las chicas ahí al backstage. Bueno, son mitos del rock and roll, tío. Venga, De no alián, seas tímido. No existe. No existe. <risa> <risa> es un lo han inventado para que parezca que mola. ¿no? Hombre, la de Tabby, el otro guitarrista, también se la lleva. ¿eh? No, no, no tire balones fuera. Bueno, vale, <risa> no, no vayamos a tener esto aquí en plan marujeo. Ay, no, tú, yo. No. no, es que soy yo, coño. <risa> eh, eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa que os quería comentar? Eh, le, los futuros proyectos, aparte del concierto que vaya a hacer el día 6 de diciembre, sí. eh, ¿tenéis pensado...? Pues, yo sé ¿Tenéis ya concretados hacer gira española o gira mallorquina? Eso, eso está por ver, mirar de hacerle llegar un poco a la península al CD y, y hacer algún otro concierto fuera. Intentar rodar un poco como años anteriores también hemos hecho, es uh -huh. lo suyo. De todas formas ya estamos eh, trabajando en temas nuevos y lo que hemos querido recuperar un poco, que el CD contratiempo son seis canciones. Entonces queremos recuperar un poco lo que se hacía más en los 70 y así, que es sacar uh, grabaciones más a menudo. Porque si no, de la última pasaron 4 o 5 años y tú ya sabes que cuando el tiempo se va no vuelve. Mm -hmm. Entonces, aunque sean más cortitos, temas que sean cañonazos y, y como una continuidad más mm -hmm. a menudo y, y a moverse. Okay. Y claro, ya tú que estás comentando eso de volver a tiempos anteriores, antes hemos puesto aquí una canción, no sé si habéis estado siguiendo el programa, y justamente, pues mira, ahora que estaba flipando un rato David, como yo, porque ya hace tiempo también que no la escuchaba, eh, eh, podéis recuperar una canción de vuestro primer single, que es una canción que se llama ACC Tributo, para ACDC los conciertos? ACC Tributo, este es del Guitarra Distorsión Dinamita. Exacto. Esa canción... Pero podía volver otra vez a esos conciertos porque David estaba flipando y, y dice, tío, hacía tiempo que no la escuchaba y tal. Digo, pues, eso es lo que tenéis que hacer para recuperar vuestros conciertos. Tal vez, tal vez sorprendemos con un, con un Dream Member de ese tema, ¿no? Sí, por ejemplo. Eh. Estaría bien, la verdad. Eh, ¿Y qué tal ¿Tienes... lleváis, aparte de vuestros proyectos que tenéis también eh, por otros lados? ¿Está en todo camino como el grupo que tenéis de versiones de Green Day? Esto es lo de... Bueno, lo de Green Day Ha sido puntualmente Tampoco es nada serio Aparte sí que tengo otros proyectos Uno con David demel uh -huh. No sé si os lo ha comentado Sí, pero bueno, como no, todo... no, no, no hemos hablado mucho Pues tú con qué tal un poco más Ah, bueno, no, lo de Green Day es puntual Que nos juntamos tres amigos Y ha sido un par de bolos así puntuales y tal. Además, creáis con sí. gente De los Chilid también, ¿no? Sí, exacto, de Marcos Y de No Chilid uh -huh. Y ahora recientemente con David Menen, pues tenemos otro proyecto aparte que es Daisy City Killers. Uh -huh. Y es con el es bajista de Nothing y Joe Worson de canta, es cantante de Casa de Brujas. Ajá. O sea, que hay ahí una mezcla de de, de la isla de Tabagona y Madrid. Ajá. Y acabaron aquí, acabamos formando eso y hemos grabado unos cuantos temas y tal. Que también se da luz dentro y, de poco, ¿no? Digo yo. Sí, los temas están han salido, ha salido un videoclip nuevo, hace un mes estuvimos tocando en Madrid-Portugal. Uh -huh. Ahora pues ya veremos los tonelantes de futuro lo que prepararán. Ahora estamos centraditos en MEN también. Uh -huh. Oye, hablanos, este disco que va a salir nuevo de MEN, uh, ¿Lobo? Sí. Va ser, bueno, se llama Contratiempos, Contratiempos y el primer single se llama Lobo, que va a ser sí. videoclip también. del videoclip, que saldrá, lo estrenaremos de aquí a muy poquito. ¿Pero el día del concierto o antes? Antes antes, antes. Día, 28. día 28 En The Clubes ¿En The Clubes? ¿Dónde está eso? De ah, en, en, sí, vale En, en la calle Cataluña Exacto sí, haremos ahí una especie de sorteito así con un karaoke que la gente podrá cantar temas de los discos anteriores de Men y tal, sí. para hacer algo un poquito así divertido y entre todos Bueno, mira, si, sí, pues dale, si puedo me apunto me al careoque, a subir a cantar a algo sí. te pondremos la de hace <risa> ese tributo eh? okay, okay. La cantes, me la iré aprendiendo que hace tiempo también que no la he escuchado y he flipado cuando ha traído el, el single este que dabais en, en el concierto del Casino Royal oye, ¿os habéis planteado uh, ser, seguir siendo fieles uh -huh. al formato en el que habéis sacado todos los discos, el CD? ¿Os habéis planteado decir, hey, venga, vamos a ver si nos lanzamos a, al vinilo, ahora que parece que es un poco más fácil? pues vez... Tenemos algo en la recámara también, no lo descartamos. No o se, sea... descarta. se ha descartado, se hablando y... Sí, <risa> no descartamos nada. Oye, ¿qué te parece si escuchamos un tema, un temazo del nuevo disco? Habéis pinchado algo ya. Ya, hemos pinchado el single. Eh? Contratiempos y Lobo. Y ahora vamos a escuchar, David, ¿cuál? Eh, pues la que da título al EP Que se llama Contratiempos Ah, vale, entonces no la habíamos escuchado, perdona Entonces ya Está habíamos no, escuchado claro. Lobo y la otra sí, era Quiero ver salir, ah, eso, salir quiero ver salir el sol, en verdad, sí Randy Eric, no colguéis, ¿eh? No colguéis no, nada, Venga, va, vamos ir con Contratiempos con ¡Dale caña esto! ¡Vamos! <ríe> veis estaba escuchando el nuevo eh, bueno, la nueva canción de Men contratiempos pedazo de hit ya este ¿eh? la verdad es que muy bueno eh, eh, la verdad es que tenía razón Randy como Eric que suena muy setentero eh totalmente por mi parte estamos aquí en 1984 otro sábado más tenemos aquí a David de Men en el otro lado de del de teléfono tenemos a Randy y a Eric Bueno, aquí estáis, eh, no os vayáis, no vayáis no Y bueno, Randy, eh, mira, ahora no me quiero poner un poco melancólico ni tal Pero es una hora que no habéis venido, pero lo quería deciros en persona y tal eh, No sabéis, a lo mejor, eh, no sé, vosotros dos que sois parte ¿no? de, del nombre que tenéis de la banda Hacer a lo mejor alguna versión de alguna canción de vuestro padre de centauro de centauro. De centauro exactamente. No <risa> pues De hecho, sí, ahí algo ahí hablaba, algo hemos tramado con <risa> antiguos miembros de la banda. Uh -huh. A ver si hacemos un Centauro reunión. Estaría con los poco... hijos del Men. No había salido de la mesa aún, pero bueno, tenemos oh, dos miembros que, que tenemos que cobrar. Ya, pero es que <risa> digo, eso lo tenía hace muchos años en mente. Y ya que justamente pues mira, que teníamos ganas de tenerlos aquí a los Ben más que cuando viniste tú Randy como camino, sí. eh, pues tenía esa, esa pregunta pues en el aire, y digo, bueno, bueno ya bueno. se lo diré más adelante, mira. Ya, ya lo hemos hablado, puedo decir que hay algo más claro. Bueno, pues mira, justamente estaremos justamente en muy agradecidos, seguramente, que muchos que han conocido esa banda tan guay que había aquí en programa musical medio aquí. Veo bueno, hace, hace muchos años ¿sí? y tal. Pero bueno, eh, estaría cojonudo, pues, yo que sé, para hacer un pequeño tributo a la banda y también, pues, bueno, al mencionado... al mencionado Mem, vuestro padre, que okay. justamente seguramente que él, vamos, lo fliparía mogollón. Seguro acabará surgiendo ahí de la mitad. Se partirá el trato por la mitad y saldrá haciendo los cuernos. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, mira, antes estábamos aquí y le he puesto una canción a, a David de... ¿Sí? De un grupo que hace una versión de Black Sabbath de War, eh, La canción se llama Warpix Que era el grupo Heinz y, y mira, ya que estáis vosotros allí, no coloquéis sí. aún Y vamos a poner otra canción, pero Haciendo lo que a vosotros más os gusta Que son las versiones de ACDC Y vamos a escuchar la versión vale. Los Heinz y, y Dixie, exactamente bueno. Y vamos a escuchar la canción Teen N T Heinz y Dixie Dale <risa> me right out of that sunset on your color TV screen after all that i can get if you know what I mean y'all women to the left of me women to the right ain't got no gun ain't got no knife don't you start no fight oh i said or cause i'm TNT, out of my TT now in that fight 10 TNT, I'm a power lo TNT watch me explode Dirty, I mean I'm mighty unclean I'm a wanted man me number one you understand Say I got your daughter and I got your wife I got your back door up for your life The man is back in town Said so don't you mess me around Boy I said boy Cause I'm TNT, TNT. I'm dynamite TNT I'm dynamite oh, Bueno, recordar otra vez que estamos aquí en 1984 desde, desde la Radio a Nalgaida, para el resto del mundo. Y tenemos aquí a, a Men como invitados especiales de este programa de este sábado. Al otro lado está Randy Yeri. Aquí, aquí a mi lado está David, que ahora vendrá que va a hacer justamente unos pinitos a, al... <risa> Oye. Yo yo quería yo quería a, hacer aquí un hincapié y ya que os gusta tanto la movida australiana de ac no sé si controláis un movimiento que había entre los 60 y 70 que se llamaba un Sharpy del que por cierto creo que eh, la movida Skinhead tan antirracista cogió las iniciales y tal, ¿no? Y era un rollo eh, rock and rollero y tal donde había implicadas muchas bandas, ¿no? y ACDC eran una de tantas otras eran Búfalo uh -huh. y otra que también descubrí recientemente, era un grupo que se llamaban Colored Balls, como bolas de colores y me gustaría que escucharais un tema de esta banda, aunque fuese un trocito se llama That's What Mama Said llamaba mamá Tal y esta es la canción Flash. Era un hincapié para que vosotros conozcáis un poco, investiguéis la movida sharpie australiana. No la conocía y la verdad es que este grupo es total. Garajero, ¿eh? Sí, sí, muy garajero. Oye. Y son de la misma época, así que, que hace ese y rollo? Es un, mismo rollo. Bueno, David acaba de llegar a sus pilitos. David queda te, te testido, ¿eh? <risa> <risa> Eh, no, no, no Pero bueno, eh, él os puede decir que os habéis perdido Justamente aquí un pequeño de catering O sea que mira tú, oh. lo que os habéis perdido No habéis venido aquí Está el tío flipando wow. como que como si estuviéramos en, un, en la barra de un bar. Digo, todo ¿verdad? redondo, ¿no? Todo redondo, ¿no? aquí con estas cervecitas. Eh, de todas formas, me va mejor hablar de, detrás del teléfono, porque si estoy ahí no hablo nada. Bueno, yo te hubiese sacado sí. un par de cosas, tranquilamente. Hicieron un capón. Sí. <risa> si yo te hubiera al baño. ¿eh? Bueno, antes justamente le comentábamos amén amén digo a David, perdón, porque Men sois todos, que por ejemplo una gira americana como si la que se está montando orden mundial dentro de poco para vosotros sería fantástico ¿no? hombre todo bienvenido. bienvenido la verdad además haciendo Pero versiones a... totalmente de ACDC o de o de bueno de la música que os gusta a vosotros porque sí, por, versiones... por ejemplo en vuestro grupo hay muchas variaciones de gustos musicales ¿no? Sí, pero a hora de escoger las versiones siempre solemos decidir bastante Sí, ¿no? Pero al final, ¿por qué, os, o, cada uno en su casa? ¿por qué os decidís? ¿Por el tiro de moneda, el, el juego de pañuelitos oh, o, o los, pali no, o los no, palillos? No, <risa> O sea, hostia pura, tío Hostia, que como no le gusta como, Hombre, seguramente viniendo de Eric Fijo, seguro, seguro No hacemos las que dice Eric Al final, ¿no? El más pequeño es el que justamente sale más resultón Ahí, ahí, dando caña a los mayores un poquito Pero bueno, es que un batería Es un batería siempre que manda Siempre el ritmo Yo siempre, también, claro, siempre lo digo, motor, o sea El motor del grupo. Si, sí, por ejemplo, Keimut eh, de los Who, no marcará al ritmo, los Who yo creo que no se llegaba a lo que fueron. Mira el concierto aquí, el que se tomó... Sin un buen batería, de, ¿eh? sin un buen batería una banda es una mierda. Aquí tenemos a esto otro lado, Larry, de... Batería, Control, eh, y ¿no? que Es un batería tiene. como Eri. Ha el batería. <ríe> Exactamente. Eh, bueno, ¿Di? No, no, esto, no, contra las baterías no se puede decir nada No, no, no yo tampoco, yo además contra banda. ningún músico no estoy en contra de nada Porque siempre digo que sin los músicos no habría música, está claro O sea, eh, vosotros, por ejemplo, que venís de, de, ya de la cuna de la música Por pues, bueno, influencia de vuestro padre y vuestra madre, que también le encanta cantar La woman, la woman que seguramente estará por ahí cerca Sí, está por ahí está bailando Está por ahí bailando, ¿no? <risa> porque <risa> vosotros, por ejemplo, con el camino lo flipáis, ¿no? Cuando vuestra madre se pone a cantar, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante guay, ¿no? Tener un con tu hermano mayor y tu madre. Uh -huh. claro, Además que... No muy común y mola. No muy común. Es <risa> lo mismo que justamente estábamos comentando antes aquí con David, que cada vez que toca a los men y sube su padre a, a cantar, claro, todo el mundo dice no, es que ha salido un, un espontáneo, se ha puesto a cantar y tal. No, no, es que es mi padre. Tío, ah, la es gente flipa padre. diciendo, hostia, vuestro sí, padre. O sea, vuestro claro, padre, tu padre, ¿no? Claro, y claro, todo el mundo cuando va a un concierto y más gente joven, pues lo primero que no le mola es a lo mejor encontrarse a su padre ahí en medio, diciendo, hostia, me estoy bebiendo cerveza, pero solo una, ¿eh? ¿Sabes? No, o sea, si tu padre te deja esa libertad y, y está contigo como si fuera un amigo más, pues digo la verdad es un rollo que poca gente lo puede sentir de, de esa manera. Oye, yo quería preguntaros, uh, esos inicios, hemos estado hablando de vuestros inicios ahí con David sí, sí. hace 15 años, pero igual un poco menos, ¿no? Eh, un sitio donde tocabais a menudo era escuela ¿no? En Sescola, ahora te lo iba a decir. Sí, Antes de la pregunta ya me imaginaba. Y te iban varios conciertos con ahí. ¿Y qué, qué encontráis de diferencia? ¿Qué echáis de menos o qué no echáis de menos de, de esos tiempos, ¿no? En que había un garito... Yo, bueno, yo, la cercanía, a la gente... La gente. No, no. no te oímos, Erick No me oís, no Porque soy batería, tío No, a tu hermano Randy, perdona Es que a tu hermano Randy Que habla de fondo Ah, vale pues No te acuerdo Dale, Ah, broca. no Yo la verdad es que A lo mejor La cercanía del público Ahí en su escolar En esa época Bueno, yo era un enano Son mm. enanos, pero yo era el primero que estaba por encima del público, ¿sabes? Sí, sí, eso sí que y me acuerdo Y ahora el calor ese, tal vez con las bandas y tal, yo creo que se ha perdido bastante mm. De mi punto de vista, ¿eh? Antes a David le he hecho antes una pregunta Y ha sido justamente como Como chispante Pero bueno, ahora que estáis ahí juntos Vosotros dos y tal eh, ¿Les vas a preguntar por Buketti? Sí, por Buketti No, no, por Buketti no <risa> <risa> No, justamente porque si estábamos hablando Que siempre una banda pues tiene sus Sus, sus altos y sus bajos y tal Entonces justamente Le pregunto antes una cosa a David Que me ha respondido de puta madre Porque justamente pues veo que lo lleváis muy bien todos y tal Pero por ejemplo, eh, cuando tuvisteis un bajón los men que parecía que no... Porque además lo comentaba mucha gente el, el público y tal, hostia, que los men no hacen conciertos No hacen nada y tal, no sé qué eh, A ver si era por las circunstancias de que por ejemplo Randy era que estaba con Guadaña no no, no, no tiene nada, nada que hacer. ver no fue, fue un, un, un momento, cada 15 años, años pues... Hace muchas cosas, cosas y la verdad que puede, bajamos, pues, bajamos un poco la, la intensidad. Uh -huh. pero, pero bueno, bueno ahora hemos cogido todos, de todos, hemos el armado el hombro, nos hemos cogido, cogido muy, muy fuerte y nos tenemos muchas ganas. Ah, eso o sea es, que, es lo que... Que va a haberme para rato. Eso esperemos, la verdad. Como va a rato el que nunca, no ¿eh? Eso espero, muy bien. Eso es, lo, es, lo, es lo que justamente esperamos, justamente, vuestro, bueno, el público que siempre es es justamente eh, que va a vuestros conciertos yo os sí, sigue justamente musicalmente, aunque no vayan a los conciertos, entonces claro, eh, es, muchas veces cuando desaparece una banda pues piensan que ah, ya se ha disuelto, no. O ha habido no, momentos no, difíciles y tal, pero, pero bueno, bueno no. No. es como la vida a mí. Es como, como la vida, vida a veces no. está mejor no, o peor y tienes que acabar sobreponiéndote sobre... y... Muchos tiempo también Y a veces eh, Ahora que justamente Esto no se lo pregunta él Pero ahora que estáis vosotros tres Que falta uno chavita eh, ¿Alguna vez por ejemplo En esos problemas Que habéis tenido a lo mejor De altibajos y tal eh, ¿Ha habido a lo mejor Por ser Por un lío de faltas No No, no. De, de hecho eso Siempre lo hemos tenido muy claro Que las mujeres No tienen que interferir en el grupo O en el rock and roll Bueno, el rock and roll yo no estoy de acuerdo. Tienen que interferir siempre, ¿no? Estoy contigo, David, <risa> estoy contigo. Ahí, ahí, ahí, no ahí, es de vi... de he abierto de el debate, he de abierto el debate totalmente ahora de otra vez. Raúl, te vamos a traer <risa> otra vez las de mascaradas. Desenterradas. A las desenterradas, a ver si... De puertas para adentro. No, pero bueno, siempre son preguntas que justamente pues tienen que estar siempre en el tintero, pero bueno, vamos... Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Pero bueno, yo me quería ir antes de porque bueno, qué hora es? Ya es tarde, eh. Yo me quería ajustar, bueno, si aquí despidir, de noche en Algaida, no lo sé. En Algaida también, pero yo es que me quería despedir justamente con una de las bandas que justamente Machos Morales. Vos... Espérate, vale, tranquilo. Hola. Espérate, una vez si estoy sí, y continúa, aquí. continúa. Eh eh no, no, nos vamos a ir despidiendo justamente con una de las bandas que más más y más, o sea, influencia a toda la banda porque hemos estado hablando que justamente pues eh, Xavi pues justamente le gustan mogollón los Turbonegros Bayard Babies eh, sí. Gelacópte por ejemplo a ti Randy te gusta más por ejemplo eh, Blasaba de eh, UFO Led Zeppelin a David a lo mejor le gusta más eh, Manolo Caracol los Tijeritas <risa> el chunguito <A> los Boutes <risa> y a sí. y, y a y a lo mejor le gusta más justamente pues la, de reggaetón de reggaetón bueno, yo es que sí, yo reggaetón a mí no me saqué del reggaetón porque <risa> No, no, venga bromas aparte y tal Yo sé que por ejemplo gusta más o menos Lo mismo Más o menos Tanto el punk Como el rock and roll Y sí. como hasta la música clásica Pues nos vamos a ir despidiendo con, Justamente con Una de las bandas Que más os gusta a todos Que es ACDC Tengo aquí justamente yeah. eh, El, el Jailbreak 74 Que es una para mí Uno de los discos Más de puta madre Que tiene ACDC Con junto a ben Scott Que le dijeron Mira tú deja de conducir las furgonetas y vente con la banda, tío. O sea, vamos a irnos despidiendo con Soul de Striper de vale. ACDC. Raúl, dime. Vale, estoy. Sí, sí, estoy aquí, dime, dime. Vale, yo seguimos conectados o ya eh Sí, un poquito y nos despedimos. Vale. Venga. Estamos en directo, nos está escuchando <risa> todo el mundo. <risa> ¿Cómo Estamos aquí otra vez En directo, ¿eh? En directo, ¿eh? Tranquilo Brandi, <risa> <risa> <risa> <Estamos en> directo Brandi, ya te he escuchado Ya <risa> decidiste nuestro día Claro, pero tú tranquilo Aquí siempre escuchamos Aunque no se nos oiga Siempre estamos aquí al loro Pues vamos a ir despidiendo ya A esta pedazo de banda que son Men Ha sido un placer teneros, tener aquí a David A vosotros al otro lado del teléfono Y la nuestro. No. Ya, bueno, ella custante ahí, tendremos que esté listo la banda aquí otro día y no, a lo mejor nos podríais hacer un miniset acústico, ¿no? Eso le es me yo tenía pensado. Sí, sí. Tomáis es, el desafío. sí, sí. sí, sí, desafío? sí, sí. sí. Aunque se dando golpes a la meta. Randy ya <risa> conoce el sistema de aquí y le gustó mucho cuando lo hicimos aquí. Oye, hacer, uno, Venga, que okay. ya mejor, nos decís cuando podéis y concretamos la fecha para poder hacer aquí un acústico con los men vale pues sí, eh, Vamos a recordar la fecha de vuestro de la presentación de este discazo que vais a sacar eh, 6 de diciembre, sábado 6 de diciembre en el gremi a las 11 Antes a las 9 y media estaba tocando Juanma de Full Metal en acústico Para wow. analizar un poco eh, la ah, velada Qué guay Y nada, 28 en club representamos, presentamos el videoclip y a tope A partir de ahí pues arrancamos ¿Dónde se pueden pillar las entradas anticipadas? Las entradas directamente no haremos anticipadas allí ¿Allá? Hay gente en te... el mismo día de concierto Y son, estará el disco a la venta, ¿no? Y estará, bueno, el, las entradas son 8 euros Solo la entrada, hacemos luego 10 entrada más el CD Muy guay Y luego 15 euros, entrada más el CD Y la camiseta ¡Qué perfecto, tío! O sea, eso es un lujazo <risa> Hay Y, dos ¿Y, y el con... show, y el show Y aparte el show, aparte <risa> show claro show Yo eh, voy a dar una mala atusia. Yo justamente le estaba comentando a David que me pilla Que estoy de viaje, pero bueno, intentaré Intentaré pillar el CD Ah, qué susto, pensaba que tíos <risa> a, ver, no, vamos, vamos, a llamar, vamos, yo pensaba que iba a llamar Por teléfono no. No, no, no. Hombre <risa> en en pues, por lo, pues mira, no lo. lo digas dos veces Pero bueno, nos vamos a ir despidiendo Ya de, de vosotros Y lo que ha dicho Fede y, da, y David Vamos a ir despidiendo el, el programa con una canción más De vuestro disco okay, y, y si os parece bien Será la canción La que cierra el CD, que es en blanco Se llama, se llama en blanco Ah, en blanco Pues en blanco bueno, me queda yo ahora <risa> Pues Oye, mucha, muchas gracias A, todos. a, a vosotros Y darle un bueno, beso a toda la familia He Y que siga Qué el rock and rock roll Nos Venga, vemos el, el, el 6 de diciembre ya. con y Men K. en Esgrame Yeah Todos somos Men y Un abrazo. Parto. El 9 de noviembre no votaré por ti. Comenzaré a hablar la no No votaré por ti. No entendre res, salutare. Ni no me Doncs sí, aquest era la, el petit es publicitari que, que s'ha fet en contraposició al votaré per tu, que s'ha fet des dels àmbits institucionals en aquesta campanya del 9N. De nou, de la consulta i tot això, no m'extendré gaire. De totes maneres, els que han fet aquest anunci, i aquest es pot, aquest vídeo, deixen ben clar el que, el que volen dir. Tota manera, de totes maneres, arrel d'aquesta gent que s'ha ofès, que no són pocs doncs eh, crec que ho deixen ben clar de totes maneres considero que això eh, aquest vídeo és una espècie de bot un bot per eh, per allò que han cregut que, que, que, que havia de ser i, i és que realment s'anunci des nou de n institucional tenia bastant de, de, de delicte I, i és que aquest com, com, com deia aquest a, aquest vot a, no és un no vot, és, no és no participaré. És la manera de participar d'aquesta gent i i també eh, ha saltat una migueta tot per la utilització que se fa se anuncia es institucional de la figura de Sabó de Puig Antic Evidentment, eh tots sabem qui era Sabó de Puig Antic és el que va fer, on va militar i, que, i sobretot també com va morir. Eh, a pesar de tot això, la veritat és que en sabó del Puig antic no hi és, per tant no sabem tractament què és el que hagués fet en aquest escenari i, però fa molta ràbia que, que gent eh, utilitzi aquest, eh, en aquest cas en, en el sabó del Puig antic per per dir eh, un, un, una cosa com a, el Buté per tu. No ho sabem i per tant, escolta, La utilització és una miqueta... Jo ho trobo una miqueta injusta. De totes maneres, eh, res, eh, el govern de Madrid tampoc té molta legitimitat per opinar sobre la gent que no ha votat, no han permès que això sigui una miqueta que tingui un, un, un mar legal més ampli i per tant tampoc no són qui per xerrar de qui no ha votat o qui ha votat i, i, i això. De totes maneres, crec que això és un, aquest vídeo, el del no votaré per tu, és el vot anarquista. I crec que s'ha de tenir en compte. I si t'has sentit ofes, és perquè realment ha, ha, ha dit lo que havia de dir. I que és que no votarem o no votareu per aquesta sèrie de corruptes que estan a, al govern, per aquests responsables de violència d'estat que s'assenyalen en el vídeo. Bé, el podeu trobar uh, per YouTube, el podeu trobar per totes bandes, aquest vídeo, i si voleu, doncs, pues, bueno. Aquí queda la reflexió mm, i, bueno, Doncs sí, això d'en Rato Toporão, la seva part nacionalista. Eh, ho comentar-vos ràpidament, ja que mos queda un pan minut de programa, que avui al local de l'Ecoxarxa se celebra, bueno, se celebra, se fa una xerrada sobre el que és el TIP i els, eh, que són els acords de lliure comerç eh, entre eh, Europa i Estats Units i així doncs, estarà un po' més informats i res, i també recordar-vos que eh, s'han llegat una campanya de SOS des de Ràdio Bronca de, on demanen s'adhesió de sòcies i res, si voleu informar-vos a radiobronca.info teniu allà tota, tota la informació que vulgueu ja sabeu, és una, una ràdio que val la pena eh, mantenir Pues nada, David, muchas gracias por haber estado con nosotros hasta aquí, hasta el final del programa. Gracias a vosotros. Gracias a Randi y a Eric que estaban en el en, en, del otro lado telefónico. Y, y yo, gracias bueno, a nuestros sal... chamanos en los controles, Don Larry. Sí, Don Larry también. ¿Qué ha pasado? ¿Es costipacadú y de sí, rafanadat? ¿Está aquí bien calentito? ¿Le hemos puesto toda la estufa o no? Y fue? nos esperamos a os esperamos a todos el sábado que viene, de 5 a 7, aquí en nuestro programa de 1984, a todos vosotros, los radiooyentes, y nos vamos a ir despidiendo con una canción de... David, tú sabes, un grupo que se murmulla por ahí que puede tener xavi y eric en marcha bueno eh, va a colaborar con fronky con martín y con ah. el hermano que también va a estar con, con rafa. rafa sí sí sí sí parece que vuelven a los escenarios no sí sí sí o al menos está el proyecto pues mira vamos a, a despedirnos con un tema de fronky si os parece y nos vamos con un tema oculto de su disco underground stories que aparecía al final del cd después de unos minutos en silencio y en donde martín Hace coros y vuelve a cantar a la voz de Víctor Bisonte en castellano. Pues venga, esta semana que viene. Esta noche he vuelto a recordar Cosas que no quiero olvidar Daría lo que fuera para volver atrás arreglar todo lo que hice mal Otro día sin ti Trago trago escuchando a los Blitz Sé que tú no me puedes oír Y aunque no te vea sé que estás aquí Esta noche como todas las noches Volveremos estar juntos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 Una botella, una canción y una imagen en mi mente imposible de borrar. Cuando todo acabe, espérame. Ya sabes dónde volveremos y esta vez será para siempre. Esta noche como toda la noche. Volveremos a estar juntos. Tonight was every night. Fui a Alconabichuqueda. Fui a Alconabichuqueda. Esta noche he a recordar cosas que no Fuera para volver atrás A todo lo que hice mal Otro día sin ti Trago a trago escuchando, escuchando los gris Sé que tú no me puedes oír Y aunque no te veas es que estás aquí Esta noche como todas las noches podremos estar juntos Tonight was every night Fui a con la bitzucera. Fui a con la